Yeah, desde Santa Justa hasta AGS 449, Mexa Mafia, Tanqueo y Traya. San Pedro es una muy breve pausa Te apoyo si me apoyas, el hip hop es nuestra causa No voy a decirte que soy viejo o nueva escuela En mi país el que la caga acaba en una cajuela Cenicienta, la carne blanca no está en venta de moda, el estilo de los 90, quiero partirte la madre, regálame un motivo saco la espoleta y truena mi estilo explosivo, no hables de nivel con el señor Miguel, si usas las patillas largas y te las pegas con gel en el blanco voy preciso sueno más macizo, al amigo le doy la mano al enemigo le doy piso palabras calientes, números fríos lo dijo que no te metas en líos tomo el mic a mi manera los hago pedacera y subes un peldaño al año yo la escalera yo quiero a quien me quiere pero odio al que me odia si te portas culero pues yo con copia dicen que me matan me matan pero de risa somos genios en el rap igual que Giza la tormenta y la, la tuya, tuya es el desierto, desierto. porque está chorreando yo estoy seco si, si no estoy muerto, muerto, dale volumen a esta mierda, la fecha señala, coge tu pala, haz un agujero, solo cava Santa Justa fue la cuna para esta vida Vacunas no existían, las partidas se perdían Es cuando los tíos, la policía, el tenía De qué ocurría dentro en un club del centro Mientras tanto las afueras voy pisando fango inglés hablando, estrés y chivatos evitando Cosa buena tengo, el don de gente y el idioma Delincuentes la cabeza asoman, no vienen de broma Tiemblo por el filo del cuchillo como todos ustedes Recojo y siembro, lo siento en la espalda nene Todo lo que viene es consecuencia de hechos anteriores Y así es la historia Violencia contra más mayores, tienes temblores, la verdad no están los números Trímeros y si son efímeros, no eres el único Media Sevilla en el precipicio justo al borde vicios cuchillas y coche, caída libre acorde Sa mafia con el Traya CEO